Propietarios de corporaciones multinacionales Bancos y miembros de instituciones gubernamentales Presidentes del gobierno y todas las casas reales Forman organizaciones secretas Tienen la llave de esta cárcel sin celdas Donde nosotros cumplimos condenas Solo la verdad nos hará libres del sistema Es el problema de esta humanidad Es como la cancrena. Es la nueva orden mundial Hermanos, esto no broma Esta falsa democracia Se derrumba por inercia. Sois unas malditas pulcias Vamos conociendo vuestras sucias tramas Ser rap real, ver rap antisistema. El que juega con fuego se quema y nos tenéis en llamas. Esto es la deuda eterna. No dejes que te engañen los verdaderos sueños. Un pueblo con conocimientos y puede hacer daño. Despierta del sueño. Abre los ojos, Estudiando con corno. Despierta del sueño. No dejes que te engañen los ¿Qué semana, amigos oyentes, compañeros? ¿Qué semana? El 16 todo el mundo esperando ansioso el alba para que la familia se acerque a las casas, festejar el Día del Padre. Todo el mundo festejando eso. Un festejo, ustedes saben, es comercial, pero de cualquier manera es una excusa para reunir a la familia, en fin. Y de repente la negligencia oficial, el el tema este de, del equilibrio fiscal se anula la obra pública se deja de invertir en, en obra pública en cualquier sector de la obra pública de todo el país y entre otras cosas se dejó de invertir en la represa de Yacyretá que no solamente nos da eh, energía a, a, a nuestro territorio sino que al Paraguay con el cual compartimos a Yacyretá, a Brasil, a Uruguay y hasta Chile entonces se produjo un apagón que fue histórico se apagó la luz en el cono sur de la, del continente americano se apagó la luz todo el mundo oscuras Y la, la comunicación oficial, que no decía absolutamente nada, silencio de radio, eh, salió el secretario de Energía, que antes ocupó otro lugar en el gobierno, no me acuerdo cuál, y que antes de eso fue uno de los principales inversores en el dólar a futuro, cuando terminaba el gobierno de Cristina Kirchner y empezaba este y fue uno de los principales este, asesores que subió el dólar de 10.70 a 13.50 y como él había sido uno de los principales inversores junto a Quintana y otros delincuentes que, que, este, que pululan en este gobierno se llenó los bolsillos de dinero eh, paradójicamente están juzgando a la expresidenta por haber hecho ese, ese movimiento de dólar futuro junto con el expresidente del Banco Central, Alejandro Ganoni. Pero ustedes saben, esto es una causa que no va a caminar, porque es este gobierno el que todas las semanas vende dólar futuro a cualquier precio, así que no va a caminar. Pero el asunto es hacer juicios. Y con los juicios que le hacen al gobierno anterior, disimular el juicio que el pueblo le está haciendo desde abajo hacia la superficie, a este gobierno perverso y eh, de neto corte delincuencial. Pero todo esto, todo esto, tal vez haya sido el comentario de, de miles, millones de argentinos y, y no argentinos, compatriotas de, de Latinoamérica que viven en nuestro país, y haya hecho olvidar, por ejemplo, que el 16 de junio, en el que todos festejábamos el Día del Padre aquí en la Argentina, en Buenos Aires por lo menos, sabíamos, el 16 de junio de 1955, los aviones de la Marina de Guerra atacaron a todos los civiles que estaban en la Plaza de Mayo a todos los que no estaban en la Plaza de Mayo, pero andaban por ahí como ese microescolar al que le cayó una bomba de lleno y mató no sé cuántos chicos, o a ese trolebús que venía por la avenida Leandro Alem y también este, recibió una bomba de los beneméritos pilotos de la Marina de Guerra, donde murieron decenas de personas. Y allí están las fotos de los cadáveres en la vereda... Eh, en la vereda sur de la Casa Rosada uno al lado del otro como si fuera una batalla de una guerra eh, cualquiera en cualquier parte del mundo y los heridos y, y la desesperación popular porque los propios aviones de su propia marina los habían ametrallado y los habían bombardeado había que matar a Perón Pero como entre huellas no hay cornadas, Perón hacía rato que sabía que esto iba a pasar y estaba en el subsuelo del Ministerio de Guerra, pensando que cómo se le habían revelado sus pares, ¿por qué? Si él había transformado en ejército, había cambiado la deuda que Gran Bretaña tenía con la Argentina, una vez en la historia, por toda la chatarra que tenía Estados Unidos de la Segunda Guerra Mundial todo el material bérico que les había sobrado y había de esa manera reacondicionado al ejército argentino ¿por qué le estaban haciendo esto? ¿por qué se había peleado todavía pensaba ¿qué les pasa a los curas que se pelean conmigo? ¿que les puse enseñanza religiosa en las escuelas? ¿por qué tuve que poner divorcio o vincular en la pelea porque ellos me volvían loco a mí? ¿qué les pasaba a estos muchachos de Sotana? ¿Qué querían? Bueno, mientras pensaba esto Perón en el subsuelo del Ministerio de Guerra, la Marina de Guerra de nuestro país bombardeaba alegremente a todos los civiles que encontraba dando vuelta. Hasta algunos, el convento de Santo Domingo y algunos otros monumentos históricos fueron ametrallados. Al fracasar esta zonada del 16 de junio, un almirante tuvo la decencia de suicidarse el almirante Gargiulo por lo menos se pegó un tiro y los demás se escaparon a Montevideo donde un joven teniente primero que se llamaba Guillermo Suárez Mason pero que después hizo carrera ¿eh? llegó hasta general de división siendo el dueño de, de vida y muerte en, en la zona 1 es decir, en toda la zona de la capital y Gran Buenos Aires durante la dictadura militar de Videla, Macera y Agosti, y Viola, y el propio Suárez Mason. Ese joven de Teniente Primero los recibió en Montevideo y los fue alojando a los criminales que habían matado a tanta gente. Claro, eh, el apagón del Día del Padre, la lluvia, las inundaciones el hecho incontrastable que la naturaleza se está cobrando todo lo que nosotros le estamos haciendo y que no acepta mansamente que el hombre la siga destruyendo. Entonces, tarde o temprano, entra en la confrontación, se venga y nos dice, no, sigan contra mí, porque yo soy más poderoso que ustedes. Y si no lo entienden, aquí va una muestra, y ahí estamos inundados en todo el continente. Hay inundaciones en Alemania, en Italia, en Francia, lugares extraños, ¿no?, para inundarse, sin embargo, se inundan también. Y aquí nos pasó a nosotros. Por supuesto que aquellos descendientes de los asesinados del 16 de junio del 55 no se van a olvidar nunca de eso, pero los que no somos descendientes de ellos tenemos que hacer memoria y que la gente se acuerde de lo que significa un militar cebado en sangre, como decía el militante anarquista que ajustició a Ramón Falcón, no a Ramón Falcón, sino a Kurt Wilkins, el que ajustició al Teniente Coronel Varena, Un hombre que estaba sediento de sangre, por eso mató tantos obreros en la Patagonia. Había que ajusticiarlo. 16 de junio comenzaba también, hace 199 años, el vía crucis de un gran hombre, de un gran argentino. Un intelectual importante que había dejado todo por lo que él sentía que era la patria. Había incursionado en el derecho y en la economía Hablo de eh, Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, un abogado recibido con honores en Chuquisaca y que estaba ya internado en su casa en la ciudad de Buenos Aires después de haber donado los mil pesos fuertes que le habían dado por su, acción, su accionar en el Ejército del Norte, lo que le valió la admiración del general San Martín, que no entendía como un doctorcito que nunca había tenido un arma en la mano, había conseguido frenar a las tropas coloniales en el norte de nuestro país, haciéndole a él más fácil la formación del ejército patrio en la zona de Cuyo, y también haciendo posible que se entre en razón para conseguir la independencia en 1816. Pero Bolívar estaba muy enfermo, sufría de hidropesía es un... Una enfermedad terrible, sobre todo hace 199 años, donde ni se conocían la génesis de estos temas, y eran todos sangrías y cosas así. Y el pobre abogado, devenido en algún momento militar y que había dado todo por la patria, se debatía entre grandes dolores por el tema de la circulación que es la hidropecía. Faltaban poco como falta poco para que se cumpla mañana el 199 aniversario de la muerte de Belgrano. Y faltaba poco para su muerte también cuando, entre los vapores del, de los opiáceos que le daban para calmar su dolor, le entregó su reloj al médico porque no tenía con qué pagarle y le encomendó a su hermano y otros familiares que estaban allí, que tampoco tenían con qué pagarle al médico ni ellos mismos, que usara el mármol de la cómoda para su lápida. El general Belgrano, o el doctor Manuel del Corazón de Jesús Belgrano, eminente patriota, murió el 20 de junio, mañana, hace unos 199 años. Sin embargo, la historiografía oficial dice que dio una frase antes de expirar. Esa frase, viendo el circo preelectoral que estamos sufriendo los argentinos, hoy la podemos aplicar todos aquellos que sentimos que esto va a ser un nuevo engaño burgués, esta vez avalado por los votos del pueblo como en tantas otras oportunidades, vamos a decir con el general Belgrano, ¡ay, patria mía! Esto es la deuda eterna, comienza el programa. Muy buenas tardes, esto es La Deuda Eterna y estamos aquí en el Estudio Mayor de la Retaguardia con la dirección en, en los mandos de Natalia Sol Bianchi puesta en el aire también y con la presencia de la mega estrella del periodismo femenino argentino María José Lombardo ¿Qué tal? Buenas tardes María José Siempre espero que, que entre alguien cuando dice eso <ríe> Bueno, este, espero que, que resulte <ríe> Muy buenas tardes compañeros. El galán joven del periodismo de investigación Alejandro Fernández Redactame el CV cuando quieras <ríe> Y como siempre El escritor Periodista Literato, licenciado en letras El Querido compañero de tantos años Esta es la etapa 16 de la Deuda Eterna, Darío Valvidari. Muy buenas tardes, ¿cuántos títulos que pone por ahí? ¿Vio? Este... Bueno, eh, muy bueno el editorial, muy bueno el editorial, haciendo los enganches, todos con el número 16. Eh, podemos seguir con el programa ahora, porque quedamos todos medio como flasheaditos. Bueno, este, sí, eh, sí, fue... ahora tenemos que darle el pase a la amiga estrella del periodismo femenino. Esa en, soy yo, ¿no? En, sí, entre sí. otras cosas, hablando de femenino, gloria y lo a las chicas del seleccionado argentino de fútbol femenino, que perdían 3 a 0... Y empataron 3 a 3 contra Escocia. ¿Habrán tomado unos whisky por ahí en el entretiempo? No sé, pero la verdad que fue una hazaña para unas pibas que, de las cuales solamente dos tienen experiencia internacional y las otras no, las otras apenas son profesionales hace 5 minutos, les dan creo que 16 mil pesos por mes, una cosa así. Y la alegría de que entró una piba que está haciendo el quinto año en el uh -huh. Instituto de River, 17 años también entró a jugar. Empataron 3 a 3, glorioso resultado que presiona a la selección mayor del fútbol argentino a que esta noche le gane algo a Paraguay, porque si no, la comparación a todos estos machotes los va a matar. Sí, bueno, bueno la, las pibas están haciendo historia más allá de, sí. de del empate y más allá de que a la noche se copien o no de, de, de los ovarios que pusieron hoy en el partido. Así que. Bueno, le dejo a usted, mega estrella. Eh, lo que diga, ¿cuál es el sumario de este programa? Perfecto. Bueno, hoy tenemos programa completo. Hoy van a estar todos nuestros columnistas, así que voy a hacer un pantallazo rápido de lo que vamos a estar eh, viendo hoy en el día. Vamos a tener la columna de Julio Gambina, Economía y Política, como todos los miércoles. Hoy la dio por llamar El Apagón Eléctrico. ¿Anticipa el político? Ojalá. <risa> Eh, por otro lado, vamos a estar hablando con Alfredo Grande en su columna Cultura Represora, que hoy se llama Pena de Vida. Sí, eh, tuve que escribirle cuando me lo mandó, que cada día me gustan más los títulos que les pone a las columnas. Eh, vamos a estar hablando con el compañero Pablo Olada, también en la columna de Economía Social o Contaminación. El Chernobyl argentino no sale por la TV. Eh, va a ser ahí como una analogía entre, entre varias situaciones y claramente vamos a estar hablando también de lo, de lo que mencionabas y que ha sido tan mencionado el apagón de, del fin de semana. Y vamos a tener acá a nuestro compañero también, a Darío Valvidares, con la educación en la era corporativa, que el título del día es Performatividad Económica. Por otro lado, también vamos a estar hablando con eh, Guillermo Torremare, que es secretario de Asuntos Jurídicos de la APDH. Vamos a estar hablando, por lo que mencionábamos la semana pasada, la denuncia que eh, realizó la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos contra la, Patricia, eh, contra la ministra Patricia Burrich y... Eh, La denuncia, no sé, y no sé, eh, la denuncia penal tiene que ver obviamente con el asesinato del prefecto Pintos De todo el grupo Albatros en su participación eh, En la decisión del que ordena disparar y de ahí para arriba todo Porque solo Pintos disparó 50 cartuchos, solo el que está preso Así que vamos a hablar eh, con, como bien decías, Majo, con Guillermo, con Guillermo Torremare, secretario de Asuntos Jurídicos de la APDH, sobre este tema que tiene responsabilidad directa eh, y responsabilidad por la trama de mentiras organizada, incluso hasta con la vicepresidente eh, Gabriela Michetti. Sí, de hecho vamos vamos a estar preguntándole a, a Guillermo también justamente esto que planteabas, no solamente lo que implicó la orden de, de disparar, sino todo lo que se dijo después por lo que también tiene que pagar. Y que hay un plan sistemático eh, contra el pueblo mapuche. Sí, también. En hubo eso se basará PdH de... es su argumento uh -huh. para establecer la denuncia. Exacto. Bueno, eso va a ser eh, un poquito eh, la grilla del día de la fecha. Así que creo que no me estoy olvidando de nada, ¿verdad, compañeros? No, por ahora no. No. Así que, creo si que podemos estamos... escuchar música. Perfecto, vamos a un temita de, de música un y tanguito, no, no. te lo vamos a ver. Te prometo que para tu cumpleaños. Ponemos un tango al aire. O sea, el año que el viene. El año que viene, ya pasó este. Bueno, para en algún momento del año, te lo prometo. <risa> el día de Argentino Junior te Ahí vamos está. a Ahí está, no sé cuál es, pero el, el día 15, de Argentino Junior. El 15 Junior. de agosto. Ahí está. Bien, ya te lo estoy agendando, vamos a un tema mientras agendo el 15 de agosto. Muy bien. Hoy nosotros chicos, las canciones de rock que nos representaban, hablaban de hijo de puta en el gobierno, hijo de puta en la Rosada en todos los ministerios. Y hoy eso cambió rotundamente.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 Por todo el planeta y hay muchos caretas que piensan que la meta capitalista que todos podamos tener algún día, la camioneta que cabeza más concheta, tienen plena conserva en esta mierda, se piensan que esa pax, esa pa es que, que te da el poder de flotar, esa, esa pa que, que te da, da el poder de emplear, se expanden en el planeta. Todos sabemos dat la het la plata, la merca, las ik y la Todos sabemos dat te están saqueando y al primer mundo ik dat ik por el mundo es la muerte de este sistema, el mundo se dat ik het niet kan? Weet je sistema y es un enema, dat Buongiorno, quien no sabe que son todo en todo si te enteraste hoy, será de capital, capital. si que un puesto de laburo, seguro que está acá por comer un día más, puedo consentirme no pensar, de el valero, esa la enema para el obrero, organización internacional revolucionaria contra el capital, contra contra la patronal. Contra el Fondo Monetario Internacional Eso es antiguo me dijo Ese coso no era un mocoso, era un grosso de la cantora Míralo, ahora si eso es la moda Lo que todos sabemos está prohibido Vos sos el reflejo de los dormidos Defender a la compañía No es cosa mía, no es cosa mía Con la cara del artista combate su problema de la piratería No es cosa mía Van a usar a primerísima figura, Hay millones que no facturan Y laburan por la culpa de tu estructura censura Todo para vos, el Estado te ayuda. El Estado que te tortura con su, su democracia, democracia con su dictadura Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta basura El Estado que te tortura con su democracia y con su dictadura Está más cerca de darle ayuda a los que viven de esta usura Organización Internacional Revolucionaria contra el capital Contra loburocrata, contra la patronal, contra el Fondo Monetario Internacional. Bueno, estamos de nuevo en el aire, en, estamos de nuevo online, mejor dicho. Hay que acostumbrarse con este, el proceso de digitalización creciente que ahora estamos online. Y de esto sabés mucho vos, Alejandro. Sí. ¿Se escucha más la radio online que de aire? Se escucha online ya directamente. O sea, todo lo hace por aplicación. Y aparte, lo más interesante es que divaga, divaga entre las redes. No hay que olvidar que la retaguardia se puede escuchar desde la aplicación de la retaguardia. Y se puede descargar la aplicación solamente para esta radio y para poder escuchar toda la programación. Hasta yo la descargué desde Play Store. Ah. Mira, que es como hacer la propaganda Google. ¿qué ¿Cómo es se baja la aplicación? Cosa que después te explico. Se la agarra eh, uno así, la baja. Lo que pasa ¿no? es que no tenés que escuchar eh, tango. Disculpen compañeros, pero tenemos creo que ya Alfredo momento, hermano, en línea. Gobierno... Cultura represora. Muy buenas tardes, querido amigo Alfredo. ¿Cómo te va? Acá estamos todos esperando que nos digas qué es esto de pena de vida. Bueno, en realidad hace referencia al tema de la pena de muerte, ¿no?, sobre si en Argentina hay pena de muerte, no hay pena de muerte, si es válida la pena de muerte, bueno, todo eso que tanto hemos escuchado. Y... Y varias veces he pensado y he escrito un poco en relación a que el problema más bien es eh, la pena de vida, o sea que vivir es una pena, ¿no? O sea que, que hay personas que están condenadas a vivir, pero una vida miserable, ¿no? Una vida que, que no tiene la, la menor dignidad de ser vivida. Y que de alguna forma esa pena de vida transcurre eh, en lo que un muy importante economista político fallecido hace un tiempo, no demasiado, este, hablaba de, de la economía de penuria. ¿no? Este, sí. Y creo que en ese sentido se puede hablar de una vida de penuria, que ¿no? eh, yo denomino pena de vida, y que, bueno, transcurre en una especie de mansa paz de las, de las críticas, de, de, del horror, de cómo puede ser, y, y todo ese tipo de, de mensaje planidero, pero que no hace más que, que consolidar ¿no? esa situación que tiene nombres muy cínicos, ¿no? No, no me refiero a los filósofos cínicos, ¿no? sino a los este, especuladores cínicos, como por ejemplo... Pobreza estructural, ¿no? Es decir, como que, bueno, hay, hay un núcleo duro de pobreza o de miseria que es estructural. palabra uh -huh. palabra merecería un profundo análisis. Este, y que, por lo tanto, bueno, esa pobreza estructural, que hoy es un valor pornográfico, eh, pero que evidentemente da un 10% ya la seriedad brutal, este, es como de alguna manera no modificable te pongo un ejemplo eh, así muy concreto ¿no? es muy habitual hablar de los pobres ¿no? sin sí. embargo la pobreza, lo que llama pobreza eh, en realidad no, no existe en fin, lo que existe son pro, eh, eh, procesos de empobrecimiento ¿no? Es decir, eh, no hay pobres hay empobrecidos y Si bien es una palabra, es una palabra que marca una diferencia muy sustancial. Sí. ¿cierto? Una cosa que yo sea pobre, que nac nacemos pobres, pobres de nosotros, ¿qué sé yo? y otra cosa es el empobrecimiento. Fíjate que hay una figura que es el enriquecimiento ilícito. ¿no? Yo hace mucho escribí un trabajo que se llama Empobrecimiento lícito. Es decir, empobrecer es lícito, es legal. vos tenés el derecho de empobrecer a la gente. Macri lo ha hecho ya en una escala biológica, te digo biológica porque que, la, que no haya leche para consumir, ya es como que atenta hasta con... ya no con la condición humana, con la condición de mamífero, ¿no? El mamífero necesita leche. Bueno, no, no, no hay leche para consumir. Entonces eso ya lleva al plano de, de, del empobrecimiento lícito a un nivel digamos donde eh, y, y solicito atentar contra la vida, pero contra la vida temprana, no contra la vida tardía, ¿no? Uh -huh. Bueno, a eso me refiero con, con pena de vida, ¿no? Es decir eh, la la pena que causa simplemente existir, sí, sí, sí, sí, solo he hecho, viste yo no, no, no sé mucho filosofía, ¿no? pero Este, el famoso tema de ser para la muerte, ¿no? Uh -huh. este, bueno, yo creo que es, mm, somos seres para la vida, no para la muerte. Ahora, no para cualquier vida. Este, si fuéramos seres para la muerte, este, bueno, ni, ni siquiera naceríamos por ahí, ¿no? Realmente creo que somos para la vida. Pero bueno, ahí viene todo el tema de, de, de qué vida estamos hablando, ¿no? Y en ese sentido, bueno, eh, es cierto que este, hay formas de vida que son equivalentes a la muerte, ¿no? Que no son, que no son mejores. Morir en vida, un poco, creo que, que tiene mucho que ver con este auge de, de los zombies, ¿no? Muertos en vida. Uh -huh. eh, quizás sí, es más forma de, de vida de, de zombie, ¿no? Bueno, Así pero si, pe si pensamos justamente en que este 52% de. De, ...de pobres... ...menores de 17 años... ...porque hay un dato que no se da... ...que también lo tiene la UCA... ...y que lo sacó el año pasado... ...que si en lugar de tomar... ...desde 17 años para abajo... ...tomamos desde los 14 para abajo... ...trepa un 10% más... ...es el 62%... ...de los menores de 14 años... ...que son pobres... ...o están sí. empobrecidos... ...quiero decir... ...claro, claro... ...que sí, por supuesto... Entonces, en este proceso, por eso te digo, llegas a un nivel donde un bebé ya van a ser empobrecidos. Uh -huh. O sea, no, no es que naga pobre porque viene de un hogar pobre. Pero, no, no, no, no. Ya el bebé, eh, como bebé, ya, ya está empobrecido. ¿Y eso está relacionado con la baja de imputabilidad eh, de los chicos este, que, que eh, participa el flamante candidato a diputado Sergio Massa? Mira, eh, planteaban estos términos, te diría que sí. Te diría que sí, aunque bueno, yo no, no lo pensé en esos términos, pero, pero me, me, me parece que sí. Y de alguna manera como la otra, la otra, este, la otra tenaza, ¿no? Es decir, una, una vida de penuria, una, tu vida es una pena y encima está judicializada, ¿no? cualquier salida de esa forma de vida está judicializada, uh -huh. así que sí, forma parte de, del mismo universo. ¿no? Te hago una pregunta, tal vez pensando otra arista de esto que vos planteás de, de eh, sí, pena sí, de sí. vida. Es que... Que, eh, escucho un poquito bajo, lo cual es una, una pena de escucha. A ver, ¿ahí me escuchás mejor? Mejor, sí. Bien, voy a hablar en este tono, entonces. <risa> eh, en realidad, lo que, estaba, lo que estaba pensando es esto que planteas vos, eh, pena de vida, eh, en ciertos, tal vez, sectores de, de la sociedad. Por otro lado, esta gente que, eh, la mayor cantidad, que elige no ver. Eh, siento que también tiene un poco esta cuestión de si veo y si soy consciente de lo que está pasando a mi alrededor y de que tal vez puedo hacer algo por eso, también se convierte en una pena de vida o sea claro, claro, entonces también elegir esto de yo siempre recuerdo frases de, de, de consumo, ¿no? De, de por qué no me voy a comprar esto si, si me mato trabajando para, para poder darme un gusto esa necesidad de justificar lo que lo, las horas de vida que uno a veces vende con, con objetos y además elegir tapar los ojos y no ver lo que está pasando alrededor sí, sí, totalmente de acuerdo es así O sea que, que lo que es pena de vida es como no solo a, a, ese, a ese sector que tal vez está empobrecido, sino todo aquel otro sector que cree no estar empobrecido, porque tampoco vamos a decir que no lo está, eh, y que elige no ver lo que está pasando alrededor o decir, bueno, que me lo tapen. Si lo tengo muy enfrente, que lo oculten lo más posible. Bueno, se ha hecho eso, ¿no? Se ha hecho el famoso tema de los biombos, de, de por ahí... este poner una especie de alambre tejido enfrente de ciertas villas, ¿no? Sí, los o paredones. También, claro, claro, dentro del camuflaje, ¿no? Eso se ha intentado, se ha logrado. Es, este, es una vieja estrategia de la cultura represora el camuflaje, ¿no? Detrás de un largo muro. ¿Cómo? Detrás de un largo muro. ¿Cómo? Exactamente. Bueno, ahí está. Bueno, Trump está chocho con el tema del muro, ¿no? Este está muy feliz. Este, por ahí hasta lo, lo, lo religen, ¿no? Este, pero yo creo que es importante este, colocar algunas cosas que parecen, a ver si si lo puedo decir bien, ¿no? Como como estados, el estado, por uno, el estado de ser pobre, uh -huh. por uno, la, la riqueza en realidad es simplemente una exitosa carrera de, de robos y estafas, ¿no? Digamos, ya, ya lo dijo Barrio Nuevo, ¿no? En cambio se dice de Por ejemplo, una persona rica, bueno, es, es una persona que se ha enriquecido, uh -huh. amerita a ver a través de qué mecanismo, ¿no es cierto? Claro. Este, pero generalmente ahí el análisis eh, se detiene, ¿no? Por eso yo siempre dije que no hay nada más hipócrita que repartir la riqueza. Porque en realidad lo que hay que impedir es que se genere. Una vez que se generó, es muy raro, dice, que claro. alguien venga. Riqueza ya. cero tenemos que hacer. Este, y comba combatir la riqueza y riqueza cero tienen que ser los próximos eslogan de campaña. Sí, sí segur seguramente, seguramente. Y ahí este, vas a encontrar cierta resistencia porque claro el que sí. libro de offshore es que tire la primera la, el claro. dólares, ¿no? uh -huh. Ahí realmente las cosas no son tan. Eh, tan nacionales y populares como parecen, ¿no? Este, pero yo me pareció, a mí me pareció que era eh, esto de plantear la pena de vida, porque, bueno, que la vida sea una pena es un, uh -huh. eh, también es un crimen de esa humanidad, ¿no? pero, Sí. Pero, pero está instalado, digamos, te puedo decir, no, no, no, no es que es una excepción, ¿no? en fin, Muchas veces la gente dice que el transporte público es una tortura, este... Eh, que para gente ¿viste? todos los días dos o tres medios de transporte repleto ahora encima carísimos y sí no no no no debe ser muy grato digamos eh, pero pero lo tienen digamos incorporado de una manera tan brutal que eh, bueno eh, transcurren en esa pena de vida y hasta de vez en cuando se alegran ¿no? porque tienen fiestas tienen este pequeñas salidas sí el peligro de la costumbre Sí, sí, sí, sí, tal cual. Por, por, por eso te digo, la, la, la cultura represora tiene, tiene recursos este, muy importantes. Uh -huh. y cuando hablamos de cultura represora no hablamos de la represión solamente, ¿no? No es un tema de reprimir. Sí. Porque reprimir es como desalojar, bloquear, sacar. Eh, también reprimir es meter, por eso la publicidad es sí. tan funcional a la cultura represora, sí. Eh, en realidad aquellos que no debería este, existir, ¿no? La cultura represora tiene recursos que la revolución no tiene. Que la revolución no tiene y que la revolución no entiende, ¿no? No entiende cuando discutimos la necesidad de los liderazgos, eh, cómo criticar al enemigo, eh, sí. e inclusive hablar de enemigo, ¿no? Que si ya es... Sí. es que a veces como si es queda cosa, ¿no? Sí, Pero bueno. a, a mí personalmente me sucede mucho en, en charlas con compañeros y compañeras que, que más de una vez parezco abogada del diablo justamente porque más de una vez intento entender cómo piensan, eh, cómo se usa el marketing. Por ejemplo, hay gente que no entiende que hoy en día el marketing es algo fundamental, que, que no es algo tan, tan lejano y que por lo menos tenemos que saber cómo funciona. Discursivamente esto que vos también planteabas de decir el pobre o el empobrecido el hecho de hablar de un proceso quiere decir que hay algo que está en fluctuación permanente y que puede modificarse, tanto el pobre como el rico, o sea, tanto lo que puede ser un proceso de enriquecimiento como de, de empobrecimiento el decir que alguien es pobre y estructuralmente, como bien vos planteabas, ya construye esa persona también como algo estático como de esto no puedo salir porque yo ya soy pobre eh, entonces me parece que tampoco es algo para me parece muy interesante que, que lo marques y, y que lo veamos que podamos, que podamos ver que Que estas, que estas palabras no son porque sí y que no son elegidas al azar. No, no, no, y que además definen implicaciones muy diferentes, ¿no? Uh -huh, exacto. Porque si yo me, me conduelo, hago la opción por los pobres, eso está bien, está bien. La mayoría es una opción por los ricos. Uh -huh. Pero el problema es que los pobres eh, no, no quieren la revolución, quieren ser, eh, quieren ser clase media, por decirlo de una manera, ¿no? Uh -huh, sí. O sea, la desaparición de la clase media... Afecta más a los empobrecidos que a los ricos. Porque se, se, se, se les quebró, digamos, en la, esa ilusión de que a través del consumo no eran tan diferentes a, este, a los ricos y famosos, ¿no? Sí. Este, Muy bien, Alfredo. Te tenemos que decir hasta el miércoles que viene, qué duro que estuve. No hay marketing sí. acá, este, <risa> va en directo. <risa> bueno, bueno. Un abrazo. Hasta pronto. Un abrazo, Alfredo. Fue. La columna de Alfredo Grande Bueno, eh, ahora dentro de unos minutos vamos a ir a una columna, va a decir Majo dentro de un ratito pero mientras tanto voy a presentar mi propio chivo que es dónde va a ser la próxima presentación de la educación en la era corporativa, la trama de la desposesión. Vamos a estar en el Suteba Matanza el 21 de junio a las 18.30, que es en Avenida Perón 2941, tercer piso, obviamente allí en, en San Justo. Suteba Matanza, Avenida Perón, 2941, tercer piso, este viernes 21 a las 18.30. Y el sábado 22 a las 16 horas, vamos a estar en Luis Guillón, en la localidad de Luis Guillón, en la calle Madariaga 78, es un salón de eventos. Eh, Luis Guillón, Madariaga 78, el sábado a las 16 horas. Así que eso es todo, eh, los que estén por ahí, los que quieran ir, eh, la entrada es laica y gratuita, como dice mi amigo Alfredo Grande. Bien, y ahora sí vamos a ir a la columna Economía y Política de Julio Gambina, que hoy se llama El apagón eléctrico, ¿anticipa el político? Economía y Política La columna de Julio Gambina Hola, ¿cómo están? Bueno, quiero comentar eh, a propósito del apagón que tuvimos el, el domingo todos en, en la Argentina... Bueno, y en partes de Brasil, de Chile, de Paraguay, de Uruguay, la verdad un un apagón más que interesante, importante, molesto, incómodo para muchísimos usuarios en el país y países limítrofes que están en el en el acuerdo para recibir energía desde la Argentina. Y publiqué un artículo que quiero comentarlo con, con ustedes, que, que titulé que el apagón eléctrico es un síntoma del desinterés por lo común. Rápidamente el título apunta que todo aquello que tiene que ver con las necesidades e intereses de la población no es lo que le preocupa a la, a la política de gobierno. En rigor, no a este gobierno, sino a muchísimos gobiernos Desde hace tiempo que vienen privilegiando el, el negocio, la ganancia, por encima de satisfacer cualquier necesidad. El tema es que el domingo yo llegué a, a Retiro, venía desde la provincia de San Luis, de haber dado un curso sobre economía política donde uno de los temas que tratábamos era el tema de la crisis energética. Bueno, eh, como premonitorio, ¿no? crisis energética que en este caso la sufríamos con un apagón toda la población. Si bien lo sufren todos, más lo sufre la población de a pie. Eh, yo salí del retiro y, y bueno me iba enterando por lo que se iba comentando eh, en, en los distintos corrillos que se armaban porque el planteo era que este, no había luz en, en todo el país y en países limítrofes. Al principio me pareció que era un, un delirio, y luego terminé comprobando que el delirio son las explicaciones o no explicaciones por parte de las, de las autoridades, que más que informar, desinformaron. La primera conferencia de prensa oficial a cargo del secretario de Energía fue a las tres y media de la tarde. El, el tema había empezado a primera hora de la mañana, a las poco pasadas de las 7 de la mañana, había estado el, el, el episodio y la información oficial recién llegó a las 15.30. Encima el secretario de Energía, Lopetegui, había señalado que este, lo que ocurrió es algo que nunca debió ocurrir. Digamos, una, una imprevisión absoluta para explicar lo que estaba aconteciendo recordemos que Lopetegui es un hombre de estrechísima confianza de Macri es el que Macri alguna vez dijo refiriéndose a Peña y a los dos segundos de Peña cuando eran asistentes del jefe de gobierno que esos tres eh, Peña y sus dos, dos inmediatos seguidores eran prácticamente él eh, bueno, este Lopetegui Había sido, además, en, en su actividad privada, el ejecutivo de LAM, la, la empresa de aviación de, de Piñera, el empresario presidente de Chile, y eh, las explicaciones dadas son increíbles y anuncian que en 15 días tendremos información de qué es lo que aconteció, de en qué consistió la falla técnica. El presidente, Macri, Mucho después, por Twitter, dijo que estaban intentando reponer energía a toda la población. Bueno, todavía hasta hace pocas horas había gente que no se les había restablecido el, el servicio. El tema de fondo y la reflexión, más allá del, del episodio y los contratiempos que supone no tener energía, que es no tener agua, eh, en fin, eh, muchísimos inconvenientes es que eh, lo que acontece es el resultado lógico de un proceso que lleva tres décadas desde las privatizaciones de las empresas públicas, donde la extranjerización ha sido el resultado evidente, con la consecuencia directa por el interés privado por la ganancia, agravado en estos años de unos aumentos impresionantes en las tarifas de servicios públicos sin el correlato correspondiente de inversiones suficientes. En todo caso, eh, este, este fallo técnico también nos pone en evidencia que el sistema está prevenido que en caso de algún fallo se apaga y para cuidar las máquinas la reconexión eh, demora un tiempo importante. Lo que pone en evidencia que el privilegio de los sistemas de seguridad están en cuidar la maquinaria, cuidar los equipos y muy después el derecho de los usuarios al acceso de la energía. Bueno, no hay que sorprenderse, la energía para esta política neoliberal, insistamos, no solo desde este gobierno, sino en términos generales desde el 75-76, la energía es una mercancía, un tema exacerbado en los años 90 de, del siglo pasado, Recuerden, Menem y de la Rúa, y reafirmada en este ciclo del PRO y Cambiemos, que encima pretende sucederse otro periodo de gestión presidencial, más entre el 2019 y el 2023. Bueno, desde los años de la genocida dictadura se avanzó en un proceso deliberado de destrucción de los servicios públicos. Era la antesala de las privatizaciones que acontecieron bajo la gestión Menem. Es cierto que hubo intentos en estos años por morigerar el impacto extranjerizante y privatizador, pero que este, estructuralmente no, no, no se ha revertido el, el proceso de privatización y extranjerización que pone en evidencia eh, cómo se viene confirmando esto de la energía como mercancía A contramano de resistencias sociales, populares, que vienen planteando que la energía es un, es un derecho. Un tema que aparece en algunos activos militantes. Yo destaco y reivindico el trabajo que en ese sentido viene haciendo en el país, en América Latina y en el mundo, el sindicalismo de la energía, especialmente la, la militancia al sindicato de Luz y Fuerza de Mar del Plata, que dirige José Rigane, que a su vez... Eh, interviene desde su cargo de secretario general de la Federación de Trabajadores de la Energía, la FETERA, en la sete autónoma, planteando esta contradicción entre la energía como un derecho humano esencial y el carácter mercantil que el modelo neoliberal le asigna a la, a la energía. Es una batalla desigual. Eh, no solo contra el poder de las transnacionales que manejan la energía y detrás de la energía el petróleo, las petroleras son las que están detrás de este proceso de, de privatización, que claro, para eso necesitan y tienen gobiernos a su servicio, tantos aquellos que privatizaron como los que sostienen la privatización y ceden a la demanda de incrementos de las facturas a pagar por los usuarios o de incremento de los subsidios, como viene ocurriendo desde hace tiempo. Digamos que no es este, común que en la sociedad argentina se incorpore a la energía como parte de los derechos humanos imprescindibles. y Esa es una batalla ideológica, propagandística, que hay que llevar adelante. Eh, y, y por lo tanto... Creo que es bueno pensar en este tiempo electoral que eh, no alcanza con señalar que el Estado debiera hacerse cargo de los servicios públicos, sino que es un tema que que, en el que tiene que involucrarse la sociedad en la gestión de los servicios públicos en general, pero especialmente los de energía. Por eso, muchas veces cuando se dice habría que nacionalizar, bueno, es un problema el tema de nacionalizar o estatizar porque también depende de quién gobierne el, el Estado, quién esté a cargo del gobierno de un país. Por eso quizás es tiempo de discutir y plantear una propuesta que vaya más allá de la estatización, más allá de la nacionalización y que sostenga y sustente la socialización de los servicios públicos, lo que supone la participación de los trabajadores, las trabajadoras, de los sectores directamente vinculados a la prestación de servicios, pero también los usuarios a todo nivel. El tema es que la sociedad es la que tiene que hacer real el derecho a la energía. Ojo que lo que estoy señalando respecto de la socialización de los servicios públicos vale para pensar en la socialización para la gestión de todos aquellos derechos sociales consagrados en la Constitución o planteados en el cuerpo legal de la Argentina, vale para la educación, vale para la salud, vale para, para pensar en cómo se gestionan los recursos públicos que pertenecen, por ejemplo, por seguridad social, a los trabajadores activos y, y, y pasivos y que hoy están administrados burocráticamente por, por el Estado. El tema es más que interesante porque se, se produce en un momento de mucho debate político en la Argentina porque estamos a las puertas de una elección presidencial y es bueno discutir con los que van a disputar la gestión del orden económico político social en la Argentina desde diciembre del 2019 para ponerlos en discusión sobre qué hacer con los servicios públicos privatizados. No es sólo una cuestión de que no ocurra más el apagón como ocurrió el domingo sino que hay que hacer con los servicios públicos en general, con la energía en particular, con la necesidad del conjunto de la población de eh, tener el, el acceso a esos derechos consagrados constitucionalmente o le legislativamente. Una de las dudas que nos queda y que planteamos en esta cuestión electoral, donde empieza a aparecer por primera vez el malestar económico asociado a la opción por el voto, Es bueno si este, este apagón energético no anticipa de alguna manera el apagón político de Macri, el PRO, cambiemos, más allá de la ampliación ahora con un picheto que sostiene la necesidad de defender el capitalismo, de, de modernizar el capitalismo en la Argentina, lo que lo hace orientar hacia la iniciativa privada, mucho más privado que lo privado que se viene desarrollando desde el tiempo de las privatizaciones. Digamos, incluso, insistamos, que no alcanza con el apagón de Macri, sino que aquellos que tienen posibilidad de ejercer eh, la gestión de la actividad económica y política en la Argentina, también tienen que pronunciarse sobre esta y muchas otras cuestiones que tienen que ver con los derechos de la sociedad. Hasta la próxima. Nueva alianza, digniteit en sabiduría. Allí en la enseñanza. De su majestad imperial, del que me cuida y no descansa. Quiero te quede claro que cuando hablo Babilón, quiero algo concreto. No es meta atención. Son los muchos y distintos mecanismos de control que mantienen a la gente oprimida. Y el dolor, como racismo, imperialismo, capitalismo, colonialismo, fascismo, jerarquías. Una gran cuota de egoísmo, tanto para la villa, para la población. Papelas, cantegrilles, neofasto. Nos falta organización, no somos rebeldes, somos revolucionarios. Lo que no dice la Biblia, pero lees los diarios. Nos sirven los políticos, nunca nos representaron. Esto no es justicia, no es realidad que está explotando. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Un ejército despierta, alerta. Una fuente de poder contra el tirano se manifiesta. Wow. Ja, <risa> Vine para rectificar. Y tu visión del mundo reconsiderar. Como una leona, como una campeona. Devierdo a mi pueblo que le han quitado la corona. Fuego no perdona. que no me abandona. Discurso simples que a los gigachones te incomoda. Los cambios te despiertan. El fuego llegó caliente. Somos nueva semilla. Nacimos independientes. Poder para la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 El arte callejero no es delito. Basta de persecución. El sábado 22 de junio hacemos un callejerazo desde las 12 del mediodía en Diagonal Norte y Florida por un nuevo proyecto de ley de arte callejero en la ciudad de Buenos Aires. Homenaje a Alejandro Cabrera Brito. Radio abierta. Convoca el colectivo de artistas callejeres. El arte callejero no es delito. No es delito. 2011, la calle la luchando por el cambio, luchando por los nuestros, el poder, el poder del pueblo y para, y para el, el pueblo. pueblo, no al capitalismo, no a no la opresión. opresión de los obreros. Muy bien, eh, después de haber escuchado la columna de nuestro compañero Julio Gambina, ya estamos de nuevo aquí en línea eh, con los compañeros de eh, la Deuda Eterna. Quería antes de pasar a, a, a hacer la presentación de nuestro próximo entrevistado eh, desde los que hacemos la deuda eterna un gran abrazo a todos los amigos de FM La Tribu que han cumplido 30 años este, ayer justamente, día 18 eh, bueno y en lo que nos toca eh, al, al gran amigo, al doctor Facundo Gutiérrez Galeno que es eh, uno de los impulsores del programa Aldorso así que felicitaciones a los compañeros que están en la resistencia también en una radio como la tribu Sí, que invitamos al sábado que hacen un festival callejero Para celebrar estos 30 años Durante toda la tarde de las 2, eh, 3 de la tarde Si no me equivoco, en adelante Para esto, para celebrar Pero obviamente para no dejar de ocupar Y entender la importancia de un medio comunitario Alternativo que ocupa la calle Y que lo festeja de tal forma 30 años seguidos Ahí en la calle Lambaré al 800 ¿no? Lambaré al 800, exactamente Así es eh, Bueno, entonces allí va a haber Un festival Este sábado Sí, este sábado cumple los 30 años. Estuvieron haciendo algunas actividades durante la semana. De hecho, hay un programa especial muy interesante ayer que no me puedo acordar cómo se llama la conductora, pero que hizo... Eso... Eh, una producción muy linda Pero que recomiendo entrar Que se puede hacer desde Radio Cat eh, Bueno, nada La tribu festejando siempre Con sus programas más emblemáticos Yo soy muy fanático O era muy fanático de la, de la Mar en Coche Un programa que nos ha enseñado bastante Que lo ha encontrado Alfredo Grande Ahí disertando y, y hablando eh, Pero, eh, bueno, esto, son 30 años de una llama mediática que no para, contagia y, e inspira. Yo uh, tomo las radios comunitarias a partir de mi propia experiencia que tuve con FM La Tribu. Así que nada, obviamente no es, na no es nada para no, para no disminuir, digamos, lo que es un evento tan importante como el 30 aniversario de la radio. Quería encontrar la grilla que la tenía por acá entre tanta desinformación digital y no la estoy encontrando, pero ahora ya mismo les paso a ver cuáles son los, las actividades que va a haber en la tribu eh, hoy eh, en 30 años en el aire la revolución de Saturno se inaugura inauguración de muestras visuales en la radio esto está sucediendo ahora en la tribu eh, ayer estuvo Cartón en el Aire, proyección especial de cortos de animación con la temática de radio y comunicación. Y como decía Alejandro recién, sí, este festival de los 30 años encendida y todo el día en la calle, el sábado, sábado 22. Bueno, estamos por comunicarnos con... Guillermo Torremares, secretario de Asuntos Jurídicos de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, justamente porque eh, fueron los denunciantes de Patricia Bullrich. Eh, y del ministerio, es decir, es una cuestión institucional, es una cuestión política, estamos hablando en, en, en esta instancia del asesinato producido por el prefecto Pintos que disparó nada menos que 50 cartuchos, uno de los cuales fue el que le causó la muerte a Rafael Nahuel. Así que este, es un tema muy importante porque creo que es la primera vez que hay una denuncia penal por un plan de represión. Me parece que ya estamos comunicados con, con, con Torremare. Sí, qué bueno esto, que siga recurriendo el tema para que no quede en el descanso de que no por no haber salido a, a, a disputar un poco la, la connotación de que esto implica, lo hayamos abandonado justamente. Vamos a la presentación. ¿Dónde está el límite? Entrevistas Justamente, en nuestra sección ¿Dónde está el límite? Estamos ahora comunicados con Guillermo Torremar, el secretario de Asuntos Jurídicos de la APDH. Muy buenas tardes, Guillermo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, Guillermo, estábamos aquí este, haciendo una introducción al, al tema, estábamos comentando los más de 50 o los 50 cartuchos que disparó simplemente el perfecto Pintos o solamente él eh, en, en, el, en la muerte, en el asesinato de Rafael Nahuel. Ustedes hicieron una denuncia en la que lo que hacen es denunciar un plan. ¿Por qué no le aclarás a toda la audiencia de La Deuda Eterna en qué consiste ese plan institucional este, llevado a cabo en principio por su cabeza, que es la ministra Burrich, Sí, efectivamente. Nosotros acabamos de denunciar un plan de persecución eh, al pueblo mapuche en, en general eh, recién la alusión que hacías a Rafael Nahuel no es un hecho aislado, como tampoco fue un hecho aislado este, la desaparición seguida de muerte de Santiago Maldonado, como tampoco ha sido un hecho aislado todas las invasiones este, a, a, a la comunidad mapuche que han venido sufriendo en los últimos tiempos. No son hechos aislados la modificación de los protocolos de de uso de armas, uh -huh. no son hechos a, aislados, que se plantee este, la flagrancia como una modalidad delictiva que autoriza a las fuerzas de seguridad, a la gendarmería, este, a actuar sin orden judicial y bueno con la violencia que ha quedado a la vista y que en determinados casos este, ha acarreado el, el homicidio como a, afortunadamente lo determinó la justicia este, en, el, en el caso de Rafael Nahuel, ¿no? Lo determinó sí. la justicia después de una ardua batalla porque este, han pasado ya muchos, muchos meses uh -huh. este, y recién se acaba de determinar la prisión preventiva del, del gendarme Pinto, ¿no? Bueno, pero Entonces, lo, lo, un sector de la justicia este, hizo justicia, digamos, un sector sí. del Poder Judicial porque el juez Villanueva estaba Exacto. encubriendo absolutamente todo. Exactamente, exactamente. Fue la Cámara, la Cámara Federal de General Roca este, la, la que dictó un fallo que realmente ha sido esclarecedor en este caso... ...y que va de la mano de lo que nosotros estamos denunciando. Nada de esto fueron este, hechos a, aislados o inocentes. Este es un plan que está este, predeterminado y está llevado a, adelante... Este, organizadamente este, por un poder del Estado, que es el Poder Ejecutivo, por una de sus ramas, que es el, este, el, el Ministerio de, de Seguridad. Eh, en, esta, en, en esta batalla, claro que nosotros tenemos que, que luchar contra un sector este, muy importante, muy generalizado del, del Poder Judicial, que siempre es amigable al, al poder, este, y, que, bueno, eh, y que a veces gana, eh, y que en otros casos como este... Este, se, se demuestran finalmente cómo fueron la la realidad de los hechos pero bueno todavía hay un gran camino por delante demo que eso, esto no significa decir que ya todo está está esclarecido no bueno pero ¿Es esto esto toca lo más alto no porque eh, además del plan sistemático también este por lo menos de represión sistemática eh, sí. incluso de de abusar de las viviendas de los sí, de las, sí, claro. en las comunidades mapuches todo el invento que se había armado respecto de Santiago Maldonado en la comunidad Vuelta del Río, en fin, hay, hay mucha data, pero además hay que este, sumar, este, para que la audiencia tenga un, un, un, una imagen global del universo de lo que esto implica, las mentiras tras mentiras, incluso hasta de la vicepresidente diciendo, explicando este, y encubriendo todo lo sucedido. Esa, sí, hay que ver eh, por qué esas mentiras, porque tampoco son inocentes, ni es solamente una cuestión de clase. Eh, las mentiras tienen eh, por objeto para nosotros la, la creación de un verdadero enemigo interno. Uh -huh. este, recordarás cuando se, que se hablaba de la RAM, ¿no? la resistencia Perdón, ancestral y, mapuche. Y armaron un manual. Claro, claro, claro. Primero creamos el enemigo para tener a quien combatir. Y segundo, lo sacamos, este, lo, lo sacamos de su lugar eh, para poder aprovecharnos, en este caso, de sus territorios. Porque atrás de todo esto hay un gran negocio inmobiliario. Con lo, lo cual, además, este, plantearlo como lo está planteando el gobierno, es de una inconstitucionalidad. Más allá de, de, de, de cualquier consideración, es este, claramente desconocer desconocer la existencia este, de, de, de los pueblos originarios que tienen raigambre constitucional en Argentina no de modo que la ilegalidad con la cual el gobierno se manifiesta es completa y está destinada a esto esto queremos visibilizarlo claramente está destinado a realizar negocios inmobiliarios y para eso necesitan este, que se acalle todo tipo de reclamos de las comunidades vinculados este, en términos generales a la ocupación de sus tierras. ¿no? Lo mismo ocurre en Villa Langostura, en San Martín de los Andes este, con los territorios sí. de Ginóbili en este caso, sí. ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Este es un parámetro que se está, que se está repitiendo y este es un poco el sentido que también tiene este, que nosotros intentemos visibilizar esto este, y que lo planteemos a, este, a partir de de una, denuncia, de una denuncia penal, sabiendo lo, lo difícil que es este, la, la recepción por parte del, del Poder Judicial en muchos casos. ¿no? Pero no tenemos, este, entendemos que no hay otra alternativa que estar encima de esto porque eh, si no se le ofrece resistencia... Este, a este verdadero plan del gobierno, pensamos que el avasallamiento va a ser total y va a ser muy rápido. Y, la, y, y respecto de Maldonado, este, Guillermo, también sí. el juez general que cerró este, intempestivamente la, la investigación y dijo, bueno, hasta acá llegamos, aquí no pasó nada, pobre se ahogó caminando en el río, este, porque tenía ganas de mojarse un poco. Dice, nosotros somos querellantes en esa causa y apelamos a esa resolución del juez general, porque el juez general se desentiende de cuál fue la motivación que lleva a Maldonado al río. No estaba él paseando en ese lugar, estaba siendo perseguido este, por parte de, de, de, de la represión del Estado. Esto es lo que el juez Geral de una manera increíble soslaya en su resolución. Esto está pelado este, y así como pasó con el caso de Rafael Nahuel, este, nosotros, este, bueno, no me animo a decir, tenemos confianza, pero sí tenemos la, la expectativa y estamos trabajando para que eso sea revisado en un sentido... Este, contrario, ¿no? Tampoco, se revoque, se tampoco, esta Guillermo, tampoco quedó claro porque nosotros entrevistamos en, en aquel momento, entrevistamos dos veces al licenciado en criminalística, este, Enrique Prueger, y las dos veces que charlamos con él, eh, definió concretamente que no había forma de que un cuerpo estuviese 75 días en el agua, ni 50 como establecía lo de mínima. Sin embargo, eso, esa parte de la investigación tampoco continuó. Sí, sí, es, es, es correcto. Esta causa se la pretendió resolver de la manera más, más fácil, desentendiéndose de muchas de las cosas que se estaban investigando la causa. Pero de lo que se desentiende, en primer lugar... Es de la represión eh, uh -huh. que venía atrás de Maldonado y, lo, y que esto es lo que hace este, que Maldonado de alguna manera esté este, este huyendo de esa, de esa represión. Eh, increíblemente la resolución del juez general guarda absoluto silencio sobre eso Y este es el motivo más importante de nuestra impugnación Más allá de, de muchas cuestiones técnicas que son de una complejidad Que la verdad que a mí me exceden este, para charlarla este, contigo y con, y con tu audiencia Pero lo cierto es que, lo que este hecho que es el, el objeto de nuestra apelación Es de una gravedad este, increíble, ¿no? Bueno, en, en, vamos, nos estamos quedando sin tiempo, así que en, en, va a haber otras oportunidades que vamos a charlar contigo. Con mucho gusto, con mucho gusto. Queremos estar... saber cómo, eh, eh, para finalizar, ¿cómo ves el avance de la, de la denuncia en la causa? La, la denuncia está recién, este, eh, eh, está recién entablada, este, seguramente nosotros en estos días este, vamos a... Eh, a concurrir a, a la Fiscalía para entrevistarnos con el, con el fiscal. Este, nosotros estamos interesados en que se le dé curso, en que se investigue. Entendemos que, que es una denuncia absolutamente sólida, este, respaldada por hechos que son públicos, que son uh -huh. notorios, Este, y que se advierten de la simple lectura de los diarios y de las manifestaciones de la, de la ministra este, y de sus funcionarios más cercanos. ¿no? Este, de modo que vamos a, vamos a estar encima de este hecho porque entendemos que tiene una gravedad institucional de importancia. Y del encubrimiento vicepresidencial. Sin duda, sin duda, Esto eh, cuando yo hablaba de, de, de que atrás de todo esto de negocios inmobiliarios, bueno, uh -huh. este, no se trata de los negocios que pueda generar este, un ministro, sino que hay todo un gobierno eh, que, que está manejando esto, no. sin duda, claro, claro. Eh, muchas gracias, Guillermo, y en cualquier momento nos volvemos a comunicar contigo para saber cómo sigue la causa. Muy bien, muchas gracias a ustedes, muy amables, buenas tardes. Buenas tardes. Guillermo Torremare de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. En zei katana, si meet je te eens hé, lie, tevóór ar katana. Te saco toch het jugetje van mijn na na. Kooktine bolognese, no me mettum makana. No kiaat me een jugetje, zel jeven kana. Ik met de karte niet meten. Ik weet niet of ik het kan doen. Maar is dat ik kan. Abre tu tu Je dat culo is. je te dat je salsa en sabor. is wat ik Dat Decimos no a la modificación de ley de semillas Porque nuestras semillas son una creación colectiva Que lleva más de 10.000 años de historia Y que ha generado todas las semillas que hoy nos alimentan Y permitirán alimentarnos en el futuro Las semillas son patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad No a la ley de semillas, no a la ley Bayer Monsanto Luchando por el cambio, luchando por los nuestros, el, el poder, poder del pueblo y para el pueblo, no al capitalismo. De los sombreros, revolución, compases, revolución revolución, revolución. revolución, revolución. Abre los ojos, bro, que no te sigan engañando. Dime, realmente sabes tú a quién estás votando. Izquierda ni derecha, solo títeres manejados por muchos enemigos en la deuda eterna. Y ahora, eh, obviamente, vamos a ir a el Chernobyl argentino oh, mira usted. que no se pasa por TV. Eh, vamos a charlar con nuestro columnista Pablo Olada, eh, que no solo tiene que ver con... Con el apagón, ¿eh? Lo del Chernobyl argentino, el título. No, me, me suena que tiene que ver con, esta, con este recrudecimiento nuclear que hay, que no sé por qué se vuelve a poner el tema en agenda, y es lo que yo me empiezo a preguntar, si es que empezamos a hacer las subsidiarias nucleares eh, internacionales, porque obviamente somos países súper autoeficientes en la, en la energía renovable, y de repente ahora nosotros tenemos no solo esto en agenda, sino hasta algunos que otros programitas girando por la internet que nos, que nos vuelven a a poner y, y actualizar siempre es una pregunta una duda que como no sé bueno, por qué acaba de conseguir el gobierno acaba de conseguir un crédito de ocho mil millones de dólares con Chino, China para poner centrales nucleares vamos a preguntarle a Pablo mejor no eh, bueno vamos a introducir a Pablo Lada la deuda es eterna ecología social ...o contaminación. El Chernobyl argentino... ...no se pasa por TV. Pablo, muy buenas tardes. Hola Pablo. Bien. ¿Cómo están? Ah, qué tal, cómo estás. Bueno, muy bien, muy bien. tu título... ...el Chernobyl argentino... ¿De qué estamos sí. hablando? Bueno, pasa que este fue un mes muy, muy antinuclear, ¿no? Lo del foro que estuvimos contando la semana pasada, el que dimos cuenta de ello. Bueno, tuvimos hace dos días el aniversario de la Gran Marcha Gastre en mi provincia, pasaron 23 años, un 17 de junio de 1996, que, que es un hecho que tuvo relevancia nacional que le dio un portazo definitivo al proyecto de lo que se conoció como basurero nuclear de gastre, Cierto. siempre lo recordamos porque nacionalizó el tema, se consiguieron legislaciones, municipios no nucleares, incluso la constitución provincial y nacional que prohíben el ingreso de residuos radioactivos al país y a nuestra provincia, son todo consecuencia de gastre que lo estamos recordando en estos días. Pero además, este, coincidentemente, se dio la salida de esta miniserie Chernóbil eh, por la cadena HBO que ha tenido un éxito muy grande a nivel mundial, que es todo un suceso mediático, y puso de nuevo en el tapete lo, los riesgos de la radiación bueno, y de las propias centrales nucleoeléctricas, ¿no? con el, recordando esto. Y el momento es sí. en que el presidente firma un, un acuerdo con los chinos y, y un emprendimiento de casi 8 mil millones de dólares que van a hacer los chinos para centrales nucleares aquí. Exactamente, que es la saga de la que venimos sufriendo desde lo que pasó en Río Negro, que los logramos echar de la Patagonia, por decirlo de alguna manera contundente, porque fue así. Eh, estos acuerdos se han renegociado y ahora están planteando, bueno, construir la central nuclear ahí cerquita de ustedes, este, que, insisto, son centrales nuevas de tercera generación, de las cuales no hay ninguna funcionando, ¿no? Entonces creo que es un momento lindo para ver, para aquel que no conozca el tema, que mire esa serie, es muy recomendable, eh, o sea, es una historia de ficción, por supuesto, uh -huh. pero muy fiel a lo que sucedió en abril de 1986 y en, en el mes posterior, está basada en un libro de una escritora bielorrusia que se ganó el Nobel, que es, es de Plan Alexievich, que tiene un libro que se llama eh, Voces de Chernóbil, eh, así que son historias reales, concretas de ahí, ficcionalizadas, por supuesto, sí, claro. y generó todo un ruido que es muy interesante, a, a, Interesante en el sentido de que, bueno, hizo que, por ejemplo, la Comisión de Energía Atómica y la Autoridad Regulatoria Nuclear nuestra hagan algo que no hacen nunca, muy inusual, que es ese, contestar mensajes, salir a los medios y explicar, por ejemplo, salieron a decir cómo manejan los residuos radioactivos, dicen que tienen planes de evacuación en caso de un accidente, salieron a decir eso por los medios, y nos quedamos bastante sorprendidos el efecto que tuvo eh, mediáticamente una simple serie de televisión, Pero, bueno, a mí me hizo, me hizo pensar, eh, por eso el título, ¿no? Pensando también en qué nos pasa, además de estas amenazas nucleares que se vienen, ¿no? Pues esa serie empieza de una manera muy fuerte, muy interesante. Cuando arranca la serie aparece Legasov, que fue un científico nuclear eh, de la Unión Soviética muy prestigioso, ¿no? Este, aparece dos años después del desastre y a pocos minutos antes de suicidarse, ¿no? Graba un cassette y dice, ¿cuál es el precio de la mentira, no? Dice Legasov. Y dice él, no es que la confundamos con la verdad, el verdadero peligro es cuando después de oír muchas mentiras dejamos de reconocer la realidad, ¿no? Yo pensaba en lo que nos pasa acá, todo esto lo, lo, lo vinculé de esta manera, sui generis, digamos, pensando también eh, en que un amigo conocido que es Enrique Vial había salido por un medio, en un diario, hablando de esto, ¿no? De que se podría hacer a futuro una serie catastrófica sobre el glifosato en Argentina... Y que tendría todos los condimentos... ...como para que sea una serie de alta tensión, ¿no? Uh -huh. Y el fallecimiento de Ana Zabaloy, ...y la maestra fumigada, ¿no? Que, que ocurrió hace pocos días... Sí. ...todas estas cosas me hicieron pensar... ...en este drama que tenemos nosotros, ¿no? Eh, lo que nos está pasando... ...en la Argentina... ...y qué, qué incapacidad tenemos para poder... Este, ...ver eso que nos está pasando... ...digo, a una buena parte de la población... Eh, con todas estas cuestiones, eh, con los impactos que está teniendo esto, ¿no? En un país donde hay más de medio millón de pibas y pibes y adolescentes que están siendo fumigados mientras van a la escuela, ¿no? Que estudian con glifosato en el aire, donde distintos informes aseguran que hay más de 5.000 escuelas en cuatro provincias que están siendo fumigadas, o en Entre Ríos mismo donde de 1.000 escuelas el 80% fueron fumigadas en forma directa con glifosato y otros venenos, ¿no? donde aparecen eh, informaciones o, o trabajos de médicos que demuestran que, que ahí la media nacional en casos de, de, de cáncer, de abortos espontáneos, de malformaciones, superan totalmente a la media nacional, donde tenemos todo este tipo de cosas y tenemos un presidente que sale a decir que, bueno, que está bien que hay que fumigar a los chicos en las escuelas o que hay que cerrar las escuelas, proponen los productores. ¿no? Bueno, esto es un poquito... Este Chernóbil que tenemos nosotros, pero que es a cámara lenta, ¿no? Salvando las distancias, por supuesto. Eso es lo que sucedió en Jujuy, Abrapampa, con la famosa mina de plomo que estaba cerrada, pero que dejaron todos los restos a cielo abierto, y la población de Abrapampa, ahí en el norte jujenio, eh, todos con plomo en sangre. Incluso este, los pibes estaban, te estoy hablando del año 2007, los pibes estaban con 18% de plomo en sangre y la maestra en aquel momento Natalia Luca, estaba con 30% de plomo en sangre. Cuando esto se viralizó... Por una entrevista que le hicimos nosotros en la deuda eterna a la maestra Natalia Mechaluca, lo que hicieron fue sacar a la maestra del curso, la internaron en la provincia de Salta, la sacaron de Jujuy y el colegio lo trasladaron. Es decir, no tocaron nada de lo que tenían que tocar, el asesinato silencioso por este, plomo en sangre continúa en Abrapampa, nada se hizo más que deslocalizar la escuela y trasladar a la maestra. Tal cual, recuerdo muy bien toda esa historia, porque además ese montículo estaba en el medio del pueblo, ¿no? Era una cosa increíble, Así chicos, es. jugaban arriba de esa montaña de plomo, de es escoria que habían dejado ahí. Sí, sí. Después hubo recursos judiciales. Bueno, es parecido a lo que pasa acá, tenemos maestras eh, con el tema este que han denunciado y de que son sancionadas, le aplican sanciones, uh -huh. y, las que se han animado a hablar, ¿no? O sea, estamos en una especie de mundo del revés, ¿no? Y por sí, eso sí. me hacía esta pregunta disparadora de la serie Chernobyl, ¿cuál es el precio de la mentira? ¿O cuál realidad estamos viviendo? ¿no? O si tendremos quizás dentro de 20 años no solo una miniserie que cuente los estragos, sino un juicio por crímenes de lesa humanidad o, o contra la naturaleza incluido. Es decir, son preguntas, me parece, que nos hacemos muchos, ¿no? Que nos uh -huh. venimos haciendo. Pero ¿cómo es posible... Están ocurriendo en este momento las peores cosas. Sea tan difícil de ver este fenómeno para una parte importante de la población, aunque esto sea tan evidente, ¿no? Aunque haya tanta información, aunque la ciencia incluso ya haya saldado cualquier duda respecto a todo esto. Uh -huh. Son preguntas que, que se te vienen a la cabeza pensando en esta en esta idea disparadora, ¿no? Que tendremos un futuro seguramente y que podamos abortar esa serie, ¿no? Uh -huh. Y que y que Veamos que también hay un amanecer y hay gente que está luchando y que hay un amanecer que se llama agroecología y que todo eso está creciendo, ¿no? Sí. Que esta película podría terminar mejor. Pero para eso necesitamos mucho compromiso, como felizmente viene ocurriendo uh -huh. con un creciente interés de mucha gente en oponerse a todo este modelo que insistimos. Este, no es un modelo de agricultura, sino que es un modelo, para mí, criminal que está destinado, ¿no?, a producir... Este, alimentos y no dinero, como dijo alguien uh -huh. y, y creo que ahí está gran parte de, de cómo tenemos que cambiar esta película ¿no? sí. Eh. sí, hola Pablo, ¿cómo estás? Eh, hola, ¿cómo estás, Marco? A mí lo, lo que me sucede mucho es que cada vez o, o, o Cuando pienso tal vez para atrás Hoy en día hay un poco más de conciencia al respecto Pero siento que, que históricamente hemos sido más un, un pueblo de reacción que de acción eh, lamentablemente hoy estamos hablando cuando ya tenemos eh, el país atestado eh, de todo tipo de, de daño ambiental y de hecho también, eh, no recuerdo ya si fue la semana pasada que hablábamos con el fiscal Gómez de, sí. de la modificación sí. que se está intentando hacer en el código penal sí. y a hablábamos específicamente, exactamente, exactamente sí. Terrible. entonces Terrible. Eh, y es algo que la gente en general no sabe que está sucediendo y no sabe la implicancia que puede llegar a tener en todas las causas que ya están abiertas eh, entonces sigo pensando esto, ¿no? Bueno, es el momento ahora de salir a, a, a proteger eh, la ley 24.051, es el momento de salir a decir que no queremos que, que sigan haciendo esto en territorio argentino, por mí en ninguna parte del mundo, pero bueno, eh, generalmente sí. intento acotarme a lo más cercano primero, que es lo que lo, en lo que tengo incidencia inmediata, eh, pero sigo sintiendo esto, que muchas veces cuando nos damos cuenta es porque o ya estamos enfermos, o ya está el suelo contaminado, o, o no nos queda otro que ver la realidad porque la tenemos enfrente. Claro, claro, que eso es un paralelismo, digamos, volviendo a lo de Chernobyl, ¿no? Exacto. La gente que vivía en Pripyat eh, no creía, creía que era infalible directamente, ¿no? Uh -huh. Que nunca podía fallar esa central, de hecho era una ciudad muy moderna eh, para lo que era la Unión Soviética, y, y claro, uno ve esta realidad, ¿no? Y a nosotros nos pasa algo parecido, ¿no? Hasta que no vemos esos impactos, hasta que no vemos una situación. Lo difícil es verlo anticipadamente, ¿no? Como, como... Y ahí, ahí está el, el, el desafío de algunos pueblos que han logrado poner algún freno en alguna cosa y después sostenerlo, ¿no? Uh -huh. Como el caso del minero acá en, en Chubut, que, que, que llevamos 16 años y no... no. No hay forma de que dejen de insistir y sabemos que ahora se acabaron las elecciones y vuelven a la carga, ¿no? Y esto es un asunto político, sería importante que debatan y definan en sus plataformas lo, los... El, el, bueno, el oficialismo ya sabemos lo que está haciendo y la oposición, que ya supimos lo que hizo eh, en estos temas, que definan qué van a hacer con esta contaminación grosera, perversa eh, y esquizofrénica desde lo discursivo, ¿no? Claro, tenemos que lograr que instalen en sus campañas, pero lamentablemente son tan paupérrimas las campañas, ¿no? donde no se discuten ni ideas, ni... sino que estamos discutiendo nombres, ni siquiera ya, ya los partidos no existen porque vemos estas se cruzan uno de un lado al otro, uh -huh. donde el oportunismo es lo que prima. ¿Cómo podemos llegar a tener un debate profundo de los temas que realmente son los importantes para la sociedad? ¿no? Uh -huh. eh, los tenemos que... Se los tenemos que instalar un poquito a la fuerza, ¿no? es sí, la única sí. manera porque... Eh, los debates de ellos pasan por otro lado y los debates de profundos de la sociedad bueno, no parece que no les interesan pensaba también eh, todo esto vincularlo, ¿no? porque hay un punto en común que también es la energía con, uh -huh. con este, este corte que tuvimos eh, el famoso apagón el famoso apagón eh, un logro más del gobierno eh, un apagón sudamericano Y pensaba también en la cuestión de la energía, porque bueno, hablamos de lo nuclear, hablamos de esto. Y creo que hubo un ejemplo bastante interesante, un pequeño pueblito que nos puede dar una pauta de un cambio también de, de una cultura en la cuestión energética, ¿no? con la aparición de las renovables, uh -huh. que, que según cómo se enfoque nos van a servir o no. Se habló mucho en los medios, salió un pueblito ticino que, en Córdoba, que, que, que bueno, utilizando las cáscaras de, del maní, logró generar energía y no sufrir el apagón. ¿no? Uh -huh. En esto de la centralización de la energía, ¿no? que uh -huh. una central nuclear representa, este, sin lugar a dudas es un ejemplo muy claro, ¿no? uh -huh. de la necesidad de diversificar y descentralizar la energía que venga de fuentes renovables y lograr que las poblaciones se abastezcan lo más cerca posible de fuentes renovables que tengan... A su alcance, ¿no? Uh -huh. Cosa que no pasa, ¿no? Y eso es un planteo que, que no es que se me ocurra a mí, sino que hay también eh, distintas discusiones en el mundo por descentralizar la energía para evitar este tipo también de situaciones, ¿no? Uh -huh. eh, buscando otro tipo de fuentes, bueno, que impacten menos en el medio ambiente y que además ahorren energía al evitar el transporte con toda la pérdida que conlleva, ¿no? Llevarlo de una punta a la otra del país. Me parece que también estas, estas crisis, como la que acaba de suceder, nos sirvan para reflexionar sobre, sobre estas temáticas, ¿no? Centrales nucleares, qué pasa con la energía, ¿no? Que son los temas fundamentales de la vida, ¿no? Energía, alimentación. Sí, lo que pasa es que les arruinamos el negocio. Por algo le tienen tanto miedo a la autonomía, a la autogestión, a, a lo que puede ser la soberanía con respecto a los alimentos, que es algo que venimos hablando hace mucho. Claro. Eh, ¿cómo, ¿Qué pasaría si dejamos de depender de los hilos que ellos tiran? Claro, claro, claro. Ellos de alguna manera, sean renovables o sea lo que sea, quieren controlar, ¿no? Uh -huh. y sobre todo y centralizar, ¿no? Sí, y venderte el viento o el o el sol, ¿no? Sí. Bueno, Pablo, te agradecemos mucho tu columna y bueno, en la semana eh, charlarán con Majo para la próxima columna claro. del miércoles. No. Vamos a hacerlo. Eh, Más anticipadamente. Claro, yo no te lo quería decir tan directamente al aire, pero de eso se trata. Me, ha, me hago cargo. Muy bien. Un, un abrazo, Pablo, hasta el miércoles que viene. Un abrazo. Un abrazo para todos. Un saludo a los audiencia Gracias. Pablo Lada desde nuestra provincia de Chubut. De Chubut, Trelew. Trelew. La educación en la... La deuda es eterna. Ecología social o contaminación. Arrancar, falta en vido truco, chiste nacional. Estamos en benadruktaar mayoral, y pagas el vale un día después. Quando la mentiras la verdad. ¿Qué ves? ¿Qué ves cuando me ves? Quando la mentiras la verdad. La prensa de Dios lleva póster central El bien y el mal definen por penal Via la chapita por un en palomar Cruzando la vía pa poderla pasar. ¿Qué ves? ¿Qué ves? Waarom me ves? Waarom la mentira is la verdad? Quando la mentira è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 Che vez, che ves quando ¿Qué ves me ves, quando la mentira es la verdad.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 2011. La CANEFESTEM, la Crefestral. luchando por el cambio. Seguimos en la deuda externa y ahora sin solución de continuidad, la columna de nuestro compañero Darío Valvidares, la educación en la era corporativa. La educación en la era corporativa. La La columna de Darío Valvidares Bueno, ¿por dónde empezar? Eh, es bastante complicado porque en la columna de hoy vamos a hablar de la performatividad económica. Y uno dirá, ¿qué es esto de la performatividad económica en una columna sobre política educativa? Es que de eso se trata la política educativa actual, la que viene impuesta a partir de la reforma. Eh, dos cositas antes. El concepto de performativo, en realidad, viene de la lingüística. ...una acción... ...un verbo... ...performativo... ...denuncia al mismo tiempo... ...una acción... ...por ejemplo... ...declaro nula... ...tal ley... ...eso es... ...un hecho lingüístico... ...que al mismo tiempo... ...es la materialidad... ...de una acción... ...o juro por... ...tal cosa... ...hacer tal cosa... ...ahí estamos de nuevo... En, un, en una traducción de lo que se llamó realizativo. En realidad es el lingüista eh, John Austin el que eh, en, en 1955 empieza a establecer este, estos hechos lingüísticos de performatividad que tiene que ver con la realidad, con lo realizativo, lo que se hace en acto. De hecho, es una de las partes constitutivas de un acto de habla, Tiene tres partes constitutivas en un acto de habla. La locución, la ilocución y la perlocución. La perlocución, la locución es lo que se dice, la ilocución es la intencionalidad que se pone en lo que se dice y la perlocución es justamente el llegar con esa intención al oyente de lo que estamos diciendo y hacerlo variar su conducta. ¿Por qué estamos hablando de performatividad de la economía? Porque el fin último de, de esta reforma educativa es justamente realizar el homo economicus. Está complicado el día de hoy. El homo economicus no es natural. Es una, una creación artificial ...de la economía... ...mejor dicho... ...básicamente... ...de la economía... ...o de las teorías económicas neoliberales... ...son los que prefiguran... ...arman... ...realizan... ...al homo economicus... ...que... ...frente a lo que muchos... ...pudiésemos pensar... ...no se refiere... ...a la creación del consumidor... ...se refiere a la creación ampliada del inversor... ...de ahí se desprende la posibilidad casi inmaculada de que todos podemos ser emprendedores y de que nosotros somos los arquitectos de nuestra propia educación. Es decir, la realización de un sujeto cognitivo estaría en el propio sujeto que aprende. Si esto es así, como dicen los reformadores, poco necesitamos de profesores, poco necesitamos de docentes. Estamos en una trampa, y eso es lo que estoy tratando de señalar, eh, porque el fin último de la educación es la empleabilidad en torno a esta reforma. Y esa empleabilidad, dicen, es lo que va a garantizar la competitividad de las empresas y del Estado, incluso. Hay todo un sometimiento de la educación a la competitividad económica. Por algo está la OCDE recomendando cómo tiene que avanzar la reforma educativa. Y esa competitividad económica y competitividad individual de la venta de la fuerza de trabajo en el mercado laboral se va a dar por la flexibilidad del sujeto que aprende devenido después en trabajador. Esa, la flexibilidad, es la condición de la empleabilidad del futuro que nos están hablando. Eh, el fin último de la escuela es la empleabilidad. Estamos en este tema porque entonces, a partir de ahí, se diseñan las competencias clave. Por un lado la formación de las élites, Y por otro lado, la formación de los estudiantes. De los estudiantes con mayores dificultades. Se forman a la CELIC por un lado y se forman a los estudiantes con mayores dificultades por otro. Hay una separación de la educación tecnológica y de la educación universitaria al final de este camino en esas metas 2030 que se ponen. Al final de la enseñanza obligatoria. Eh, la orientación tecnológica va para los estudiantes eh, más aventajados. Perdón, para los estudiantes menos aventajados, la educación tecnológica y la universitaria para las élites. Por eso cada vez bajan más la edad para establecer contenidos sobre educación tecnológica. Esto tiene que ver con el aprender a aprender con el cual vienen machacándonos desde los años 70 certificado desde el comienzo de los 90 por el neoliberalismo. Y ese aprender a aprender es invertir en el campo cognitivo. Cada uno es arquitecto de ese propio destino en el mundo cognitivo y conocer, dicen, los papers más acabados de de la liturgia reformista que eh, uno puede vender sus propios conocimientos en el mercado y en el mercado digital también va a encontrar los mecanismos y las herramientas para poder vender su poder cognitivo y entonces dicen que las competencias clave a las que se tiene que dedicar la educación son la comunicación de la lengua materna, la comunicación en lengua extranjera, las competencias en matemática y en eh, ciencias y tecnología, la competencia digital, aprender a aprender, competencia en tener competencias sociales y cívicas, aprender a votar pero flexiblemente, portarse bien y acatar las normas. Eso es lo que dice el desagregado, ¿no? Y el sentido de iniciativa y espíritu de empresa, esto es ser el buen emprendedor, como Marcos Galperín, el del Mercado Libre, que dice que no deben existir más las escuelas porque todo se tiene que resolver de manera este, digital. Y, por supuesto, tener conciencia eh, y expresiones culturales. Esto que acabo de leer, que son las 10 competencias clave las 10 competencias clave de la educación de los reformadores para terminar en el eh, homo emprendedor, en el homo económico autoconstruido, lo que llamaría la filósofa Franco Argentina Angélique del Rey el hombre sin atributos, el que no puede pensar ...más que en las normas que lo regulan, obviamente... ...y el pensamiento crítico es el pensamiento normado desde afuera... ...estas 10 competencias clave pertenecen al documento del Diario Oficial... ...de la Unión Europea de diciembre del 2006. Ya tienen 13 años y sin embargo, una vez que se dio como una especie... ...de declaración de principios de la reforma educativa esto se sostiene como el libro sagrado de la nueva educación para la idiotez otro ladrillo en la pared la educación en la era corporativa la columna de Darío Valvidares Se va terminando la emisión de hoy de la Deuda Eterna. Hemos tenido, hemos tenido una Deuda Eterna bastante cargada. Estuvo con nosotros eh, Alfredo Grande, estuvo con nosotros Julio Gambina, también Guillermo Torremare, de la Asamblea Permanente de Derechos Humanos, Pablo Lada, desde la provincia de Chubut, Y por último, la educación en la era corporativa por nuestro compañero Darío Valvidares. Sentadito aquí. Sentadito <ríe> aquí, frente a su micrófono aéreo. Eh, yo antes de, de terminar eh, la emisión de hoy, no quiero dejar de invitarlos a lo que iba a ser el callejerazo el sábado pasado. Ese día vio que diluvió sí. absolutamente y tuvimos que suspenderlo. Se va a estar haciendo este sábado 22 Exactamente a la misma hora y en el mismo lugar, en Diagonal Norte y Florida. A las 12 horas empieza, hasta las 16 horas va a haber bandas, va a haber artistas. Eh, vamos a estar hablando de la problemática del arte callejero en el día o sea, eh, actual, pero no es nueva, lamentablemente. Eh, vamos a estar hablando de diferentes eh, artículos y leyes que nos avalan y nos protegen para que todos los compañeros sepan y puedan defenderse cuando caen Esta suerte de inspectores de, de espacios públicos y también vamos a estar recordando evidentemente a, a nuestro compañero el topo Alejandro Cabrera Brito, militante, amigo, compañero y una lista innumerable de, de cosas para decir de él, así que este sábado 22 a las 12 horas en Diagonal y Florida. Y si continuamos con los chivos del programa, no nos olvidamos la presentación del emblema en la educación y en la crítica hacia las corporaciones educativas de acá de nuestro compañero Darío Valvidares, el 21 de junio a las 18:30 en Suteba La Matanza. Esto es en Perón 2941, tercer piso. Y el día siguiente. San Justo es esto, ¿no? Suteba Matanza, obviamente. Eh, ubicado en San Justo, sí, está, mira, mira, una vez que trabajé cerca ahí, de hecho, ahora me estás diciendo, final del 55 al 126, al quien le interese. Y el 26, 22 de, jul, de junio a las 16 horas en Luis Guillón va a estar hablando en Madariaga 78. Por si quieren profundizar un par de estos temas, yo tengo la suerte de compartirlo aquí y robarle los apuntes. Quien no puede eh, asistir al programa, eh, a las charlas y hacerle las preguntas en directo. Y el libro. Obviamente, ¿no? Que yo tengo una edición, no lo no puedo creer. <risa> sí. Bueno, de esta manera se acaba la deuda eterna de hoy. Pero como la deuda es eterna, seguirá el próximo miércoles aquí en la Retaguardia, hasta que, junto con toda la sociedad, todos los compañeros que luchan, hagamos de esta deuda un mal recuerdo. Señoras, señores, queridos compañeros que nos están escuchando, un abrazo fraternal a todos. Hasta el próximo miércoles a las 18 horas aquí en la Retaguardia. Muchas gracias y muy buenas noches.